Y es un gusto para nosotros estar comunicados con un invitado con el cual charlamos por ahí una vez al año, si tenemos esa suerte. La tenemos en este caso, es un escritor, podría señalar yo,、sí. que además、eh, hace programas de radio,、ah, eh, ha hecho programas de televisión, obras teatrales también. ¿Verdad? Un, un show. Ha p a r t i c i p a r en el cine. Bueno, sí, sí lo es, porque、el、en su programa más. de radio, alguna vez él、eh, lo, lo mencionó como una variété, no como un programa de radio, como algo que, que no sé si lo excedía la, la, el, el título de programa de radio o era distinto, pero, pero con otro nombre. El señor Alejandro Dolina. Hola Alejandro, acá Matías Martín Gavizul, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? Bien, amigo, ¿cómo e s t á Un gusto, un gusto saludar nuevamente. ¿Es correcto decir el escritor Alejandro Dolina o te abruma el término? No, no. Es correcto. A vos por ahí te puede parecer que debería abrumarme. No, pienso en que en general te, te, te, te, te, te querés correr de, de algún elogio. No es un elogio, es una de, no, Es meramente、no, no, no. descriptivo. No,、eh, porque sea, puede. puede pa,、eh, Puede parecerme a mí que a vos te parece que es demasiado. <risa> no, a mí no me parece que es demasiado. De hecho, tenemos a Alejo a p o c á que viene los lunes a hablar de fútbol y ha leído mucho de tus cuentos o, o de tus reflexiones.、Eh, por eso dije escritor. no, no Quería saber vos cómo te llevabas con el término, pero encantado. Me llevo, me llevo bien con el término y yo、no, siento que la actividad principal que desarrollo es esa. Ahora, ¿qué, ¿Qué, ¿qué pones con la.? El... La,、sí. la actividad radial es para mí muy venturosa, pero proviene de una preparación. No en, en escuelas de radio, sino en, en foros、claro, que estaban destinados a, a la narrativa más que al hecho radial. ¿no? Si, la radio, radio director, ha sido una extraordinaria noticia、claro. en mi vida. Yo no, no, no fui preparado para eso. ¿no? Sin el escritor no existiría el, el hombre de radio. Claro, seguramente. Claro. Sin, Exactamente.、Eh, sin embargo, tu, tus inicios en la, en la escritura fueron en Satiricón, si no me equivoco. Sí, claro, claro. Y en esa época vos. ¿Suponías que ibas a hacer un programa de radio o solo con ser escritor y escribir en revistas humorísticas? Bueno, alcanza?、Eh, yo creo que mi relación con la radio fue un poco casual.、Uh -huh. Fue un poco casual. l y, y, y creo que fue un golpe de suerte. Que se lo debo también a compañeros de s a t i r i c o n porque、uh -huh. eh, Malta y Ulanowski tenían un pequeño espacio a la mañana en Radio Argentina, yo creo.、Uh -huh. Y me convidaron así a participar. Yo no tenía ni, absolutamente ninguna ninguna experiencia ni ningún mérito creo tampoco. Y poco a poco me fueron、eh, indicando algunas a l gracias u n a s g que eran convenientes、eh, y después, mucho más tarde, mucho más tarde, porque esa experiencia fue muy linda pero fue interrumpida por, incluso por cuestiones políticas, etc. é t e r a Mucho después pude yo volver a la radio y, y Para mí es una cosa muy alegre, muy cómoda hacer la radio, pero yo creo que nadie se ha dado cuenta de que el programa que hacemos nosotros no es mucho un programa de radio. No,、okay. Ni mi es? formación es radial, ni, ni el programa es muy radial que digamos, hay gente ahí en el estudio, parece un café-concert, el tipo de, de la oral deportiva no viene, <risa> el de la noticia no está allí, no estamos en un estudio.、Eh, Bueno, por ahora no se han dado cuenta, pero deberían darse cuenta y echarme inmediatamente. Mirá, por... si esto sucediera, el, el descalabro que se produciría en las FM debido al nivel de audiencia,、eh, realmente que, sin precedentes, que ha llegado a, a formar la paradoja de que te enfrentes con vos mismo. Es decir, que en una radio pongan programas tuyos viejos y en otra estés haciéndolo en vivo. Sí, eso pasó alguna vez.、Sí. Es increíble realmente, ¿no? Sí. Sí, lástima que no lo puedo vivir como una cosa aventurosa, ¿no? Claro, claro. No, no, no, no, ni cobrar por eso tampoco. No, ni siquiera puedo cobrar por ello. Claro, <risa> claro, claro. Eh, eh, no es un programa de radio, es una varieté con un poco de música. Claro,、no, sí, lo que quiero decir es que lo que prevalece no es el código radial. Se transmite por radio, desde luego, y e n、bueno, fenómeno, pero. Es como transmitir, ponerle, no sé, desde un teatro una, una pequeña cosa, una pequeña charla. Entonces los códigos no son los de la radio, son los, de, los del Music Hall, los de, no sé, los de los charlistas como García Sánchez,、uh -huh. eh, O Son s códigos peores incluso. n o Yo creo que cuando digo que no es un programa de radio, no digo que, su que lo supera, sino que no lo alcanza. ¿no? <ríe> y has tenido en, en todos estos años de continuidad muchísimos compañeros. Yo recuerdo la época este, de、eh, Castelo y Escalada. Sí,、hey, mira, te acordás de Escalada. Que,、claro. eh, no, no me olvido más de la generala de Escalada. <risa> en, en aquel <risa> momento Yo iba a la secundaria, pero fue, era tema durante como un año, o se habló de la generala de Escalada. Se durmió. <risa> El amigo es Carta.、Eh, pero quiero saber cuántos compañeros y con perfiles distintos, si bien todos tienen algo en común, ¿no? Pienso Castelo, Escalada. Vamos para adelante, ¿me a y u d a s Alejandro? Después de todo, están tantos, tantos, tantos. Tantos, tantos no son, es verdad. Pero. Bueno, Estronati aparece inmediatamente después, ¿no? Estronati、claro. después de Escalada. Eh, y después t r o t t i Rolón, no, primero Dorio. La negra Bernasi estuvo, o v e r d Llega Dorio y después Rolón, y la negra Bernasi estuvo un tiempito, sí. Dorio, Rolón, la negra Bernasi. Y después ya vienen los actuales. c o c o s i l i Gillespie. Gillespie y, y Barton, ¿no? Barton. y Barton、mm -hmm. también. Mira, ahí están l o s personas. Pensé que podíamos sumar más. No, no, no, no, no. Incluso durante largos años、eh, este, fue casi inamovible ese plantel, ¿no? Claro, claro. Este. Pero、eh, yo creo que este plantel actual tiene una energía、uh -huh. eh, muy interesante para mí. ¿Por qué? Porque yo creo que está muy.、Eh, tiene muchas ganas de hacer programa. Esa es la cosa. Claro, va con. energía justamente. Esa es la cosa, yo creo que, y además tienen una especie de independencia de, de criterio、eh, y una independencia artística, todos ellos, eh, eh, que a mí me ayuda muchísimo. Alejandro, cuando recién Matías te decía que escuchaban en el secundario a c a s t e l i o Escalada con vos,、eh, yo estaba imaginando que alguna vez, si no se te acercaron, va a pasar en cualquier momento, algún oyente va a decir que fue concebido mientras vos estabas al aire en la radio y sus padres te estaban escuchando. t、sí, e n i e n o cuenta el horario, es algo muy p d i Puede posible, ser,、claro. Puede ser, es un horario. Más favorable a la concepción que, por ejemplo, el que tienen ustedes. <risa> claro, aunque no Pero, viste,、sí, nunca se sabe. Este es un á r b o más de trampa. Pero,、sí. eh, eh, pero eh, ¿te ha pasado eso? Alguno oyente dijo: mis padres lo escuchaban cuando yo no había nacido. Sí, sí, porque incluso muchos se han conocido, toda vez que es posible presenciarlo el programa, sí,、claro. muchos se han conocido en el programa, hayan formado a su pareja allí, después esa pareja se convirtió en un matrimonio y el matrimonio engendró, es una triste historia,、claro. se ha repetido muchas veces. Y hasta han sido concebidos en vivo en el programa, a p Podría、algo. ser también a favor de la penumbra y de la muchedumbre, <risa> muchas veces hay gente que encuentra en un rincón para la concepción. Perfecto. Perfecto, hablamos con Alejandro Dolina.、Eh, cuando recién te presentaba Matías como escritor,、eh, yo pensaba, ¿qué pones vos cuando viajas? En, en, ahí en el... Empleado.、E、empleado. Empleado No, no aclaras de quién sos empleado. No, no ¿para, para qué? v a a andar a l g uno haciendo bandera <risa> ante, ante la gente de la aduana. Claro. Ex,、eh, ídolo popular, ponen algunos.、Eh, podrí, podría poner,、eh, escritor. ¿Quién <risa>、sí、lo dice? Te juro. Escritor pero... de best sellers. Sí, este, sí. sí. Eh, eh, Hay quien dice, por ejemplo, cantor popular. Sí, claro. Cantor Yo a la g e n t a le voy a contar una historia de un, de un cantor popular, no le voy a decir quién. Cuéntele, cuéntele. La voy a contar ahora.、Sí. Por favor. Eh, estaba mi amigo Enrique s t r a s s u l a que fue embajador <risa> del Uruguay en la Argentina,、sí. y también embajador del, en, en, del Uruguay en Cuba, y me contó esta historia. Él estaba、eh, tomando un café con un cantor popular. Sí. y llegó Jorge Luis Borges y entonces le presentaron a este señor, señor Fulano, ah, ¿qué tal? y d i c e ¿el señor a qué se dedica? dijo Borges que, que siempre afectaba una especie de ingenuidad y desinformación que era n、eh, eh, ciertamente una forma de injuriar al, al otro, ¿no? claro, claro. y、eh, le dije, ¿el señor a qué se dedica? era un cantor muy famoso y el otro le dijo, soy cantor popular Y Borges le preguntó: ¿Y eso lo dice usted o se lo dicen quienes lo emplean? Gran respuesta. ¿Y, qué qué, quién, y, y se El... sabe la respuesta final del cantor popular? No, cantor no, no, no, no, no la conozco. Se llamó a silencio por ahí. Pero qué curioso decir como profesión, cantor popular, ídolo de multitudes. Bueno, está, está dentro de, de, lo, de los grandes pecados, digamos, uno puede tener muchas virtudes, el problema es que las diga uno, ¿no? Y hay gente que, es que se. El problema e que las diga uno. Un hay que dejar pero... que los elogios provengan, desde luego,、sí. del otro.、Pero、el dejar... elogio es propio de la utredad, no de. de... De la propia persona. Por eso siempre、sí. hemos、eh, enaltecido la figura de Diego Maradona、eh, por sobre la de Pelé, ya que Diego jamás dijo de sí mismo ser el mejor jugador del mundo. Cosa que Pelé repite cada vez que le acercan un micrófono. Porque su profesión es la de mejor jugador del mundo. Claro. A mí me, me divierte pensar que la nacionalidad puede ser una profesión también. Ajá, y, por ejemplo. Y yo me, me imagino a alguien poniendo en, en, en la aduana, en el formulario. Profesión japonés. Y es que el japonés hace, en una película, hace de japonés. e a profesión, ¿no s i e r t o Y sí, claro, sí, sobre todo cuando、sí. está fuera de Japón. Claro, en Japón, quién sabe, no se, no se advierte que uno t r a b a j a de japonés. Pero, o u s t e d q u e t r a b a j a Mire, soy japonés. b、bueno. e i m a g i n a unos trabajos、claro. eh, propios de esa nacionalidad, un trabajo muy respetable por otra parte. Eso me lleva a un razonamiento de Mafalda que hablaba de, de por qué、eh, los que nacen en países aman a sus países. En un ensayo llamado Patriotismo y Comodidad,、eh, ¿el argentino ama a Argentina porque nació en Argentina o tiene otros motivos? Así como cada una de las personas que han nacido en el, los rincones del planeta que quieras. Yo no estoy tan seguro de que el argentino ame a la Argentina como dice. O、no se Puede generalizar por lo menos. No, no, yo no estoy tan seguro de eso. ¿eh? Yo los escucho hablar en el exterior del país y no lo hacen con el cariño del que está enamorado.、Uh -huh. ¿Aquí dentro del país s í afuera, no? ¿O tampoco?、Dentro? No, no, no, no tampoco, tampoco. Me parece que el argentino vive en, una,、eh, en un a estado n un e de indignación porque el país no se prosterna ante él. Claro. <risa> ¿El, ¿El país no, se parece a él, al que se queja, o no, no se parece? No, es que da la impresión de que están en un hotel. <risa> Muchos argentinos, algunos no, desde luego. Pero sí, Pero、sí. en un hotel q u e y o s servicios no funcionan bien, entonces está en un estado de enojo. ¿no? Claro, claro, ¿y por qué está y... tan enojado el argentino? Lo reclamo. Porque cree que merece más de lo que tiene, o porque cree e Vaya a saber qué. O porque. A lo mejor está escuchando todo el tiempo medios que lo inducen al enojo. Pero cuando inevitablemente sucede alguna noticia que reivindica el ser nacional, como ser campeones del mundo, un boxeador que gana, se gana la Copa Davis, si, si llegara a suceder, ahí la gente se golpea el pecho con el ser argentino. u Y le digo... gustan esas cosas, les, les gustan los temas e los partidos. Simplemente, no sí, más que eso. Sí, sí. Bueno, los Nobel de la ciencia o los grandes. No le importa mucho a la gente eso. No. no, no. Tener un Borges, tener un. Sí, no, no. No. no. no. Pasa. Y yo creo que ahí hay muchos motivos para estar orgullosos en ese sentido, porque me parece que la vida cultural argentina、eh, está mejor de lo que podría esperarse de un país que forma parte del pelotón de las economías emergentes. Dentro de la región no, no es respetable el, el panorama cultural. Muy respetable, no solo dentro de la región, dentro del, este, del consenso mundial, de, de las realidades culturales, la gente está mucho más arriba que su economía, por ejemplo.、Uh -huh. Así que yo no sé por qué sucede eso, ¿no? por algún milagro cósmico, pero、eh, eso es un motivo para estar orgulloso o para sentirse、eh, contento de que eso suceda. Ahora, Alejandro, siguiendo con esto de las profesiones ¿no? que uno pone, estaba pensando en aquello que nosotros siempre criticamos acá, que es lo del creativo publicitario, que se pone a sí mismo creativo. ¿no? Un adjetivo, ¿no? Sí, ¿no? Es, sí eso sí. es terrible, ¿no? Sí, claro, porque un tipo que de... dice yo soy ingenioso. Y claro, así podríamos... claro. Yo soy creativo. O está la Profesión, asimilante...、eh, sí. Sí. ingenioso publicitario. <risas> sí. sí, ¿no? ¿Chistoso no? Porque tiene, tiene un cierto、sí, no, es. gracioso poder. Es de, de podría el precio el decir c h i t o ¿no? s o Sí, yo hecho... creo que va de la mano con la adjetivación en los menúes de los restaurantes, ¿eh? exquisitos papines andinos,、eh, es como p o n ese r creativo publicitario. Sí, sí, sí, sí. Exquisitas croquetas de salmón <risa> doradas en su saliva. <risa> pero no te veo comiendo ese tipo de cosas. No sé por qué te i m a g i n o e x q u i s i t a s Como un poco de todo,、sí. sin... pero no hago una religión de eso, ¿no? No. No, en absoluto. Pero sí creo que e s una religión de otras cosas, como por ejemplo de la siesta. ¿O, o es una idea mía? Que... ¿De qué cosa? De la siesta. ¿A lo despertamos? De、no. la siesta, no, no, no. No, yo no duermo casi, ¿eh? ¿Ah, nunca? Cada no, vez. No, no, yo pienso que、eh, dormir es perder el tiempo. Así que、eh, duermo con una sensación de culpa y con una liviandad tan grande que cualquier cosa me despierta. Además, voy... ahora que estamos solos, no le voy a hacer una confesión. A ver, a ver. Ya, hace muchos años que yo no puedo soñar en serio. Es que no, no puedo ni siquiera tener una pesadilla seria porque enseguida me doy cuenta de que estoy soñando、no. y todo se convierte en una farsa. no, Pero,、piensa. ¿cómo te pinchas el globo y decís igual? No puedo、cine? soñar nada de ser, estoy soñando con una mina que me gusta y que. Y no, y me doy cuenta, me doy cuenta por algún guiño de la misma mina, por alguna de ilusión la de la realidad de que estoy soñando, de que es mentira, y todo es una. Como si los, los protagonistas de mis sueños fueran pésimos actores. Claro, y no sos vos el protagonista de tu sueño. s Sí, s、sí, uno es el, no solo el protagonista, sino también el espectador. Y el director. Y como decía、eh, Addington,、eh, eh, es también hasta el, el teatro en donde se representa. Claro, y el camarógrafo también. Sí, claro, porque... claro. Y en el plano, es una pregunta que me he hecho y no me he podido responder. ¿Te ves en el plano a veces o ves desde tus ojos? ¿Es una subjetiva tuya el sueño o ya no puedes ni r e p r Es una subjetiva, sí. Nunca te ves caminando desde no, el、no, ponteo r、claro. en el sueño. Es、no no, no sueño, sueño viéndome sueño. a mí, no sueño, no sueño como, como en el cine.、Uh -huh. claro, te no estoy viendo, viendo algo que me pasó, estoy dentro de mí y, y, y soy el, el, el sujeto, la cámara es subjetiva. ¿Y has tenido premoniciones alguna vez en esos sueños? No, no. jamás. No, jamás. No, o sí, pero no se cumple. Claro, entonces no son premoniciones. No, es, claro, una, es, es, son simplemente pensamientos este, cualesquiera. Una premonición debe cumplirse o al menos debe admitir un cierto porcentaje de eficacia. Claro. Pero claro. si uno dice, yo tengo premoniciones cada tarde y no se cumple nunca ninguno, es que no son premoniciones. No, son deseos. O son deseos o, o, o son temores, pero, pero no premoniciones. Ahora, el hecho de no soñar es como muy representativo, podría ser, ¿no? Se podría escribir,、eh, dejé de soñar, En Todo sentido. Sí,、digamos. sí, no peor. En mi caso no es que dejé de soñar, sueño, pero no creo. ¿No te crees no en eso? No creo、sueño? en los sueños. Advierto lo, los piolines que manejan las marionetas, me doy cuenta que estoy soñando, no creo en ellos.、Ah, claro. Así que son sueños de pacotilla, son sueños incluso de, protagonizados por cancheros. ¿Y en quién crees, Alejandro? ¿Cómo? ¿En quién crees? ¿En quién creo?、Sí, ¿Qué, ¿Qué significa creer, creer en su existencia o confiar ¿Cómo? en su Bueno, no, no, está bien. ¿Crees en el psicoanálisis? No, no mucho. Bueno, no mucho, o es una respuesta ambigua. Y,、eh, ¿Crees un poquitito? o c u a n d o conviene? Sí, conviene una respuesta ambigua a veces. No, no es necesario que <risa> las respuestas sean siempre tajantes. Perfecto. Es decir,、sí. solo, solo los clientes de los psicoanalistas tienen respuestas tajantes. Pacientes. Pero yo creo que. s e r í a e s t ú p i d o negar los grandes avances que le debemos al psicoanálisis. Pero me parece que en este momento.、Eh, La, las técnicas、eh, psicoanalíticas son un poco anacrónicas y, y en general la comunidad científica mundial hace rato que desconfía del psicoanálisis incluso sin que nosotros lo sepamos. c、claro, y... Pero que a veces uno se encuentra con con,、eh, con pensadores vividos hace 30 o 40 años y ya tenían, y ya tenían una sospecha que recién ahora nos llega. A, a nosotros que somos aficionados solamente al, al conocimiento, has vinculado a en la psicología con la medicina, cosa que es correcta. En los hospitales hay, hay este,、eh, gabinetes psicológicos y demás. Sin embargo, llamaste clientes y no pacientes, como se llaman los que atienden. Los sí,、medicos. sí, pero eso es una <risa> Una chicana para、eh, ah, e、eh, rolón que lo mira por ti. Cada presión genera una ideósfera. Es decir, un, un círculo donde hay un discurso que, que es compartido por los que trabajan en ese círculo, y ese, ese discurso genera algunas、eh, costumbres, algunas frases y algunas verdades que son indiscutidas en, en, en la ideósfera, pero que fuera de ella、eh, podrían incluso no ser entendidas. Eh, esa es una de ellas, este, este, esta, este, p l u r i t o de no decir nunca cliente, decir siempre paciente. No, no, no creo que sea tan decisivo como pretenden los psicoanalistas. ¿Y te has analizado algunas veces? Sí, sí, algunas veces. Sí. ¿Y llevaste este tema a la terapia? El hecho de desconfiar de, de ella como m é t o d o Sí, sí, sí. ¿Y, y fue, fue interesante el diálogo? O... No, no, e r absoluto. a No, no, no, no, no, hay, no, hay diálogo. El psicoanalismo no. no <risa> ¿Cómo no hay diálogo? diálogo. Depende de, de cada analista. Sí, cada sí,、paciente. pero en general no, no. No, no, no se, trata de, se trata de que uno hable.、Solamente. Claro, mira, yo en mi s experiencia s he conversado, h a de c incluso. Yo、claro. creo que es mejor conversar, pero no, no, no,、eh, algunas escuelas psicoanalíticas no, no lo creen así. Claro, claro. claro. Bueno, te de cambiar de escuela. ¿Hay cambiado de escuela? escuela o de, de estrategia para.? <risas> Para mejorar la salud, ¿esto Rolón lo sabía? ¿Todo esto era, era, un, tema de... sí, sí, era un tema de conversación con nosotros? Y se terminó yendo.、Claro. Sí. ¿Te das se cansó. Bueno, hay grandes temas en, en la vida de Dolina que son pocos y, y se repiten. Pienso el amor,、eh, la muerte. Como, como... No, no solo en mi vida hay grandes temas y pocos. Que en, en la vida de todos hay grandes temas y pocos. Cuanto más grandes, menos son, desde luego. ¿no? Claro, ¿y cuáles son esos? Los que estamos sí, el amor.、Hablando? el conocimiento y la muerte no conozco ninguno el fútbol nah, nah. ¿no? no no entra en ese en e s e top nah, nah. en ese t o p fútbol、fan. me gusta mucho pero, amigos, el, el humor、no、me divierte mucho、tema. juego mucho pero justamente es un juego ¿no? claro es un juego、sí. que, te, que te sigue gustando o se te va cayendo no no me sigue gustando me gusta mucho pero me gusta jugar a mí verlo cada vez menos verlo me gusta me gusta pero menos y Conversar de fútbol, casi nada. ¿no? Claro, ¿te gusta ir a jugar a la pelota? Sí, sí, me gusta mucho. Me gusta mucho y soy admirador de tu juego. De mi juego,、sí. Que no sé dónde lo has visto. En alguno de esos. En algún programa. En algún programa. Bueno, mira, lo, lo agradezco muchísimo. Pero quiero saber. Tenemos que, que jugar alguna vez. Encantado. Eso, lo tengo compartido con gente que juega bien, ¿no? Porque es mucho más fácil. Yo me di cuenta que es más fácil jugar con los que juegan bien que con los troncos. Sí, absolutamente. Uno podría entrar a, a, en un equipo de profesionales, entras y calladito, si no haces lío. Si entras callado te la dan redonda y se ponen cerca para que vos se la devuelvas. Y la d e v o l v e s redonda y ya queda como que estás a la altura del Y el... ya está, es tan fácil. Yo jugué, he tenido la suerte de jugar muchas veces con, con muchachos profesionales o que han jugado, q u é se yo. Es facilísimo. Es facilísimo. En cambio. Con, eh, con troncos entusiastas no la veo. No, troncos entusiastas no、sí. la veo, flaco. La pelota pasa por arriba, los tipos pasan corriendo, tropezándose llevando la pelota mirando antes a、no、b e r para dónde.、Claro. Alejandro Dolina es un dúctil, un técnico, un tronco entusiasta, acaso. No, yo soy una especie de、eh, a r a g á n que. El cafillo ¿crees? que le、eh, Inventó una forma económica de jugar. Corriendo poco y, y, tocando, y tocando y tocando. Pero guarda energías para un momento del partido o no? No, no el... guarda energías para p r o seguir viviendo. <risa> o、no, claro. Pero quizá de esa falta de despliegue nació con los años un estilo ingenioso para no tener que correr. Claro, claro. Pero el fútbol como espectador, ni, ni, ni crees ni descrees, ni, ni te desengañaste cuando te enteraste algo o viste alguna actitud. No, yo no, lo, lo que, que no tengo es, es pasión. La cremación es un p a d e c i m i e n t o después de todo. ¿no? Soy San Lorenzo. Como la palabra、boca. indica. Ah, de boca, de boca.、Sí. Soy de boca, sí. Lo que no tengo es la posibilidad de odiar a, a los riverplatenses o de, o de suicidarme y hacer que las cenizas de mi cremación sean desparramadas en el área chica de boca. Esas cosas no se me pasan por la cabeza. Pero sí me. Me, me divierte especular sobre asuntos futbolísticos, como a todos los, los aficionados. Me gusta ciertas cierta formas futbolísticas.、Eh, admiro mucho a algunos jugadores. Claro, este, claro. Me gustan los jugadores como Riquelme, los jugadores te gustar i q u e l m e Los jugadores、eh, que están pensando continuamente. Que juegan y están pensando continuamente. Y que a menudo uno como espectador...、Eh, puede resultar sorprendido por alguna decisión que, que uno no, no, no ve no, o no adivinó desde la tribu. Claro, es verdad, cuando no está en tu menú la jugada. No está que... en tu menú, y eso es que uno la, la, la va de ingenioso, y cuando el tipo va por encima de ese ingenio, q de un ingenio que no incluye la destreza, ¿no? Pues la、claro. está eh, mirando, eh, es, es, es casi como una sorpresa intelectual. Eh, eh, Casi es humorístico. n o Claro, el problema es que cada vez ha sido más ponderada la velocidad、ah, sí, e、bueno, n el juego. n o Debe ser porque la mayoría de los periodistas que llegan a, a, a comentaristas son troncos entusiastas. <risa> claro. Bueno, Alguno s hábil e de... s hay, seguro. Pero... Sí, sí, yo conozco algunos. conozco algunos. También conozco jugadores de fútbol que llegan a, a, a ser periodistas y me gustan mucho. Sí, í ¿Cuál, ¿Cuál te gusta? Diego Latorre Coincidimos Coincidimos、eh, mm -hmm. Ve muy bien el juego, realmente sí, sí, sí. Es, es, es diferente ver un análisis de Diego Latorre lo, lo, lo, lo hemos hecho、sí, claro, claro. este... Por eso lo incorporamos aquí en la、claro. oportunidad、eh, Alejandro, ¿estás preparando algo de, de libros,、eh, teatro? Es que, estoy、siempre? escribiendo una, una novela Desde hace mucho, hoy, pero, pero como yo escribo muy despacio y... Sin mucha convicción, de suerte que me arrepiento de todo lo que escribí durante el día anterior.、Eh, entonces me falta mucho también. Pero l l e g a s a borrar cosas que, que te parecieron buenas ayer, por ejemplo. Sí, y... sí, claro, claro. Todo el tiempo estás corrigiendo. Sí, no, todo el tiempo. Pero, pero no por un a f a n perfeccionista, sino porque.、No、te gusta. Simplemente por, por insolvencia. Sí, pero también es una pose. Insolvencia、no, en el sentido de, de tu humildad. Pero vos sabés que quizás alguno <risa>、eh, lea eso que vos decidiste borrar y diga, pero esto es maravilloso. Sí, bueno, bueno, pero estará equivocado, seguramente. También ni siquiera me parece maravilloso lo no, que no borra. No, no, n o Absolutamente, hablamos con、eh, Alejandro Dolina. Por si alguno,、no、por si alguno le, le hace falta la aclaración. Este, hemos hablado de la escritura de sus temas, del fútbol como, como gran tema nacional también. Bueno, ¿y el año próximo qué pinta? El año próximo pinta como este. Lo que no e s t á Como este o peor. Es La crisis es un gran tema. Sí.、Eh, que digo, ha, ha venido para, para explicar、eh, muchísimos problemas que ya existían, hoy le pones la etiqueta de crisis y nadie se atreve a discutirlos.、Eh, hay un contexto mundial innegable,、sí. pero hay una crisis ya entre nosotros, viene, no viene. ¿Qué opina, Dolina? La Argentina tiene una crisis moral desde hace muchos años. Moral. Que, que es totalmente independiente de la crisis económica, pero que. encuentra、eh, en, en cada escollo económico, en cada problema que adquiere Rivetes Nacional,、eh, un escenario adecuado para que los actores se expresen conforme a los papeles que la crisis moral le ha otorgado. ¿Cómo? Así que,、eh, mirá, los mismos personajes que han sido usufructuarios del neoliberalismo menemista, aparecen、eh, y, y que, que tienen también una historia a lo largo de, de, de la vida institucional del país, aparecen en cada circunstancia representando su papel que varía,、eh, pero como si fuera la comedia del arte,、eh, siempre se alinean、eh, los mismos sentimientos. Que no, yo no los quiero calificar desde el punto de vista político, pero sí desde un punto de vista, e、eh, s p i r i t u a l o moral aparecen siempre, aparecen siempre. Y, y sería capaz hasta de perfilarlos.、Eh, hay... Dos o tres、eh, detalles de esos personajes. Por ejemplo, son personajes que externalizan cualquier clase de culpa.、Eh, son personajes que nunca son culpables de nada.、Uh -huh. Que ante cualquier circunstancia, ante cualquier eh, eh, agudización de, de nuestros problemas, aparecen como, como víctimas, como inocentes de toda culpa, que no reconocen su propia especulación en, en, en, en los momentos que dieron lugar a las crisis. Eh, y que, como dije al principio, asumen un aire de usuarios de un hotel que no han sido satisfechos en sus apetencias eh, justas. Eh, todo eso les produce una indignación c u a s i profesional, que se ve en la calle con gestos, con, con, con malas respuestas, con i n s o l i d a d i d a d con desprecio por, por los que tienen menos, con, con malos tratos de toda índole y Y con una pulsión destructiva. Con una pulsión destructiva. Ajá.、Eh. Pero eso es, eh, eh, eh, digamos, es dentro decir, del la contexto característica más notable. Eh, eh. Claro, dentro del contexto que, en el que estamos viendo. Pero cuando、eh, vos mencionabas a ciertos personajes que se han、eh, hecho cargo del poder en la Argentina,、sí. ¿no? Y, y, y en algunos casos uno los ha votado. Sí, claro, en el mío, por ejemplo. Bueno, ahí te, a eso quería llegar.、Eh, en ¿El momento de votar lo seguís tomando como un hecho realmente notorio de la vida o es un momento más que uno va a p o r No, no, el... es un hecho importante de la vida. Lo que, el error consiste, un error、eh, también muy común entre ese tipo de, de, de, de personajes que forma parte de la clase media alta de la ciudad de Buenos Aires, prácticamente eh, como, como eh, elemento mayoritario. n ¿no? sí. eh, eh, Es esta idea.、Eh, Siempre el votante es el que tiene la, la culpa. <risa> Usted tiene la culpa porque lo votó. e x t r a O r r d i i n a o O yo no tengo la culpa porque no lo voté. Yo no lo voté. Y la claro, yo la... no lo voté, entonces yo soy piola. <risa>、eh, qué curioso esto, ¿no? Es curioso que la culpa finalmente la tenga el votante. El votante no tiene la culpa de las traiciones. ¿Quién le voy a echar la culpa yo a los votantes desde de la Rúa? Sí, claro. Muchos de los cuales eran eh, personas eh, progresistas que incluso no formaban parte de esta,、eh, de esta clase a la que estoy casi denunciando en este acto. Sí, sí. Sí. Pero e n seguía por decir, bueno, vos lo votaste, bromaste por votarlo. Pero como si no nos embromáramos todos.、Cualquiera. Pero claro,、okay. qué cosa. ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay una, un... un... un sector social de la Argentina, particularmente aquí en la capital,、sí. que es un sector incluso、eh, de c i e r t o p r i v i l e g i o que disfrutó, usufructuó,、eh, eh, digamos,、eh, ciertas ventajas por parte de, de los gobiernos neoliberales, y que sin embargo, y sin embargo, eh, eh, está quejoso, está quejoso, se queja, facilitó la exclusión social y se queja, Porque los que él excluyó lo afanan. Sí.、Pues ¿no? Esto es una cosa, ¿no? Esto es una cosa. Es decir, yo, uno puede ser,、eh, puede ser liberal, puede creer que los mercados、eh, pueden conducirnos a la prosperidad, me los mercados libres es mejor que los mercados. Regidos por el Estado, otros pueden desear una alta participación del Estado, no es una cuestión política la que yo estoy poniendo aquí enfrente. Uno puede ser radical, peronista, no importa eso.、Sí. Lo, lo que no puede ser es ingrato. Lo、uh -huh. no, que no puede ser s i t u a r s e siempre fuera de los sucesos,、sí. criticarnos desde fuera, criticar al país como si uno viviera en, en, en el Asia menor. Bueno, pero、eh, este, Alejandro. e s o es una porquería. Hoy la, la Presidente, cuando anunciaba, yo lo, lo marcaba hoy charlando con Matías,、eh, cuando decía que Argentina estuvo creciendo en los últimos cinco años y apareció el mundo y nos complicó. Es una frase que me parece extraña, ¿no? Que apareció el mundo. ¿No? Eh, es, es raro, ¿no? ¿Dónde estaba la Argentina antes de que aparezca el mundo?、Eh, y no complica... entiendo cuál es la objeción. No, que, que aparece el mundo y nos compete. Como que el mundo ya estaba, digamos. Eh, eh, digamos que nosotros somos parte de ese Pero mundo. Pero es obvio que lo que ha querido decir es que aparece una crisis mundial de la que, de la que no tenemos arte ni parte. n o te parece? Me parece que、no. es obvio lo que ha querido decir y no. no... No sé, no, no sé dónde está la objeción. La objeción está, por lo menos en la que yo pienso, en que me parece que somos parte del mundo y que、eh, está bien que esta crisis no la provocamos, pero que somos parte del mundo y que no tengamos、eh, relación no, con la pero, crisis. De...、Eh, lo que, en lo que yo d i s c r e p o e s en que somos parte del, del mundo de la crisis. Nosotros somos una economía emergente de Morondanga. Ah, sí.、Eh, sí, sí, sí. sí, sí. El voto lo estaba pensando en nosotros. No, no de ninguna manera. No es que somos parte del mundo, pero、eh, hay, hay, hay crisis que son、eh, absolutamente argentinas y que provienen、eh, este, de sucesos muy, muy vinculados a nuestra, a nuestra propia conducta. Y hay crisis que no, que, que las digamos un poco de rebote. En este caso. Es obvio que las ligamos de rebote. Yo no,、eh, no creo que esta frase forme parte de esa, esta realización de la culpa. Porque nosotros no hemos sido usufructuarios del, del sistema、eh, mundial de los poderosos. Nosotros no vamos nada ahí, eh. Sí, si, nosotros hubiéramos, eh, sí, sí, eh, si nosotros fuéramos,、eh, por ejemplo, Francia o el mercado común europeo, o, o, o Inglaterra o los Estados Unidos,、sí. podríamos decir, bueno, este es el mundo que nosotros hemos estado construyendo, esto,、eh, el, el, el, nuestros bancos han dado créditos hipotecarios、eh, de una manera irresponsable, etc. Pero no, no, no, no me parece, no me parece que en este caso. Tengamos mucha responsabilidad, ¿no? Este... No,、sí, pues, yo、okay. seguro que no. Bien, lo dice Alejandro Dolina.、Eh, tengo un par de preguntas acerca de la creencia. Eh, antes eh, preguntaste si, si creía y,、sí. y salió el debate de si confiaba o si creía.、Eh, el psicoanálisis ya dijo, con una respuesta ambigua, como se merece por ahí el tema, que a veces o un poco cree. En la astrología, ¿cree Dolina? No, no creo nada. No, la numerología, esas nada, cosas no.、Nada. ¿En Dios cree Dolina?、Eh, Me gustaría mucho, pero no. Pero no. Me gustaría mucho. Yo no soy te, un ateo militante, ni, ni, ni tengo un club que festeja la inexistencia de la divinidad. ¿no? Pero también. a r existirá Dios, imagínense. Pero no, no.、Tendríamos, podríamos tener fe, o podría yo tener fe, ya que muchos la tienen. ¿Es una cuestión de falta de pruebas o hay algo más、eh, que, que la falta de pruebas? Y、sí, yo creo que finalmente es una cuestión tan banal como la falta de s u e g o Perfecto.、Sí. Eh, ¿En la brujería, en las brujas? No, calcule, no creo en la religión verdadera, voy a andar creyendo en esas cosas. No, ¿alguna vez acudió a una bruja o alguna.? Sí, alguna vez sí, sí. Ah, sí. a l g u n a vez sí, también. Hay... Alguna vez acudió a psicoanalistas sin creer del、ah. todo. <risa> es como ser ateo y i a confesarse también. No, no, es como tener un interés antropológico en las cosas. Las cosas no、claro. siempre, no siempre eh, pueden eh, atraernos. Desde la fe en sus procedimientos, sino a veces nos atraen justamente、eh, por no creer en ellas. claro A veces nos acercamos para ver cómo funcionan, para, para ver cuáles cuál son las estructuras que se ponen en juego y para ver por qué otros creen. Y el resultado mal, ¿no? fue... y me parece que está bien también acercarse a, a, a, a pensamientos que no s h a b l a n de uno. o ¿no? Claro, Hay gente claro. que solamente lee libros escritos por tipos en los,、eh, en los cuales confía. n o、eh, eh, Es decir, por, por tipos que piensan como ellos. Y ¿sí? por ahí es mejor acercarse a la gente que piensa diferente. ¿no? Sí, sí. E -e hemos hablado también de, de ese tema. El psicoanálisis s más o menos. La astrología no. Brujería no. Dios no. En el mecánico, ¿crees, Dolina? El mecánico creo, yo he visto algunos. <risa> Alguna vez has visto eso. Sí, sí. Pero cuando te dicen... En cambio que... no, he visto, no he visto premoniciones que se cumplan fehacientemente. Pero mecánico sí. Mecánico está confirmado. Sí, lo que pasa es que、eh, creer en mecánico no significa mucho.、Claro. En cambio creer en Dios puede significar、eh, un, una actitud ante la vida. a、no、puede, puede significar la esperanza en la salvación. En cambio creer en mecánico no significa nada. Perfecto. Bueno, Alejandro, un gusto hablar con vos. Bueno,、eh, como siempre, para mí también, ¿eh? Bueno, Y una... a vez q u nos juntamos a pelotear un rato. Sí, un fútbol es lo que nos falta, acá hay equipo y allá también, ¿o no, o no son tus compañeros de trabajo con los que jugas?、Eh, no. Algunos. Algunos. Algunos. Bueno. Pero, no, son tipos de distintas generaciones y distintas extracciones, como conviene que sea、eh, en un equipo de fútbol. Yo quiero además、eh, saludarte. Eh, a vos y a toda la gente del programa, porque me parece que hacen un, un ejercicio de honestidad diario, yo a veces soy cliente. Ajá, perfecto, perfecto. Y, este, y me parece que... Que ustedes son. que ustedes están buscando, a ver, ¿qué es verdadero? ¿Qué es falso? De ¿Por qué pensamos de esta manera? n o Podemos、Som、discrepar desde luego, a ver. Si... Totalmente, y、sí, claro, de hecho、también. nosotros discrepamos mucho con nosotros mismos. bueno, eso está bien,、permanente. yo también,、sí. eso es lo principal, amigo. Sí, eso pero, es lo principal. Pero este, yo s i e n t o que hay... uno hay bien podría estar equivocado. Es que hay, cuando estamos hay, de acuerdo con nosotros nos preocupamos.、Eh, hay gente que siempre está de acuerdo con, con,、sí. consigo mismo. s o n los locos. <risa> <risa> hay, hay un punto de contacto con, con sí, sí. lo que has hecho vos, Alejandro. Y es que el programa nos ha ido llevando a nosotros y no nosotros llevando al programa. Y se ha convertido en algo que no sé si fue pensado o qué que es este desvarío también. Que no sabemos si es un programa de radio. O sea... Yo lo felicito por eso. porque...、Eh, hacer un programa un día uno de sus un padres y después pasarse la vida tratando de cumplir con ese papel es una actitud intelectualmente incorrecta siempre viene bien un reconocimiento público chuqui, cállate la、Dios. boca chuqui habla mucho tenemos ese problema、eh, Alejandro un gran abrazo y gracias、eh, igualmente hasta, hasta pronto querido Eh, interesante, como siempre, hablar con Alejandro Dolina. Nos quedamos con este análisis de algo que, que también habíamos mencionado, y no lo digo por el narcisismo que denunciábamos recién, esto de buscar al escritor que diga lo que vos pensás para sentirte reconfortado, sentirte mejor persona, sentirte casi que sos ese escritor porque compartís. En ese pensamiento de Dolina va, va una parte del sentir nuestro en buscar cosas diferentes que no nos representen necesariamente para poder nutrirnos, para poder aprender y para, y para seguir leyendo, que es algo. Eh, válido y recomendable. Faltan 10 minutos con... para las 6 de la tarde, Chucky, y vos estuviste insoportable sí, no, toda sin... la no, nota no, conmigo. Lo que quiero decir lo digo. Sí, sí, sí. Esa es、sí, sí, sí. la verdad.、Tómate. Metro.